Opción, la los manifestantes han exigido que se cumpla la ley y se actúe contra la OID, la organización impulsora de discapacitados que utiliza el sorteo de la ONCE para otorgar los premios de sus cupones. Según este sindicato, con una implantación del 90% de la Fundación ONCE, la OID engaña a la gente y se aprovecha de los discapacitados. El secretario provincial de UTO UGT, José Antonio Morales, Asegura que los vendedores de la ONCE se ven acosados por los de la OIDE. Utilizan la imagen de la discapacidad para que cuatro se, se estén enriqueciendo y estamos cansados de, de exigirlo. Tenemos problemas en la calle, amenazas, agresiones a compañeros de, de ONCE que obviamente estamos pagando nuestros nuestro impuestos. Mientras la organización impulsora de discapacitados, la OID, denuncia que son ellos los acosados y que los trabajadores de la ONCE están siendo utilizados por su empresa para enfrentarles. Ana Sobrino, secretaria general de OID. Creemos que este conflicto no es contra nosotros, sino frente a su propia organización, que concede la venta del cupón a estancos, bares, gasolineras, etcétera entrando en competencia desleal y directa con sus propios trabajadores. En el conjunto del Estado español, el número de organizaciones ilegales o no legalizadas asciende a mil personas ejerciendo como vendedores.